Entonces nosotros somos La Casa del Café, una empresa familiar que produce, transforma y comercializa, a pesar de todo, nunca a costa de lo que sea. Esa es la filosofía. Somos una empresa de hombres, sino de nombres. No existen títulos de nobleza, no existen este este somos una empresa de hombres, ojalá y lo pueda explicar más adelantito. Y este es nuestro modelo de de este de de administración hace muchos años conocimos el trabajo de este señor de Allan Savory. Búsquenlo. Les va a gustar su trabajo. Él es un él es un este sudafricano que trabaja con animales salvajes y que sus primeras observaciones las hizo pensando y razonando lo siguiente. ¿Por qué millones y millones de animales en el Serengeti que se mueven con libertad nunca han deforestado ni lexiciviado sus suelos? ¿Qué es lo que hacen ellos que no hacemos, que no hacemos los que producimos animales domésticos? Y van a ver el trabajo tan interesante. Ellos ellos este él ha encontrado este modelo en donde él él presupone que las personas de toda empresa, las tierras y el capital que se tiene Deben de tener la misma meta. La meta sustentable debe de mejorar la calidad de vida, debe de tener formas de producción rentables, copiables, sustentables y y además se tiene que saber para qué se hace. En mi caso yo podría presumirles que tengo un nieto y a lo mejor estoy no a lo mejor, estoy trabajando para que mi nieto algún día pues le pueda seguir. Tengo dos hijos y también que ellos ya están integrados en el en el trabajo de la casa y el café. Esa sería como el futuro del entorno, ¿no? Este, las formas de producción, pues formas de producción que sean copiables, que sean rentables, que sean que no sean envidiables. Ya las van a ver en la granja, qué formas de producción tan tan copiables se pueden tener y en lugares tan pequeños, ¿no? Y la calidad de vida. Si la meta no mejora la calidad de vida de todo lo que tenga vida, realmente es no es muy no es muy válida. Se tiene que tomar en cuenta todas las bases del ecosistema. ¿Cómo se mueven las poblaciones de seres vivos? Cómo se mueve el ciclo del agua en el área donde vamos a instalar nuestro proyecto. ¿Cómo es el flujo de los minerales que estamos? ¿Cómo se mueve la energía, no? Aquí, por ejemplo, en energía. Yo lo que pienso cuando me invitan a ver un rancho es, este rancho es exitoso porque tiene muchas hojas verdes, muchas. Son paneles solares. Se está transformando toda la energía solar en riqueza, en forraje, en plantas. Entonces, cada que nosotros producamos una planta, una hoja Estamos trabajando con un panel solar. Ni lo piensen de otra forma. Para esto necesitamos utilizar diferentes herramientas. Creatividad humana, para mí esto es muy importante, creatividad humana. El dinero de verlo como un instrumento de cambio y el trabajo, ¿no? El trabajo continuo, constante, pero basado en la meta. Si no existe una meta, entonces el dinero y el trabajo y la creatividad humana pues no van a hacer ningún lado. Ven ustedes la meta de la casa del café y por qué cuando Lalo y María Luisa, María Luisa y Lalo nos invitan, pues yo encantado porque está dentro de la meta. No es nada, no hay que buscarle nada, está dentro de la meta. La meta de la casa del café dice, desarrollar cafeterías que enriquezcan el ecosistema en donde se instalen con la finalidad de vivir del café y para el café integrando a hombres comprometidos con el servicio, atención y cordialidad que merecemos los seres humanos, conocer y difundir la cultura de cada región y con esto apoyar, por eso estamos participando. Apoyamos la formación de hombres libres y universales que utilicen su sentido común para recibir y transmitir conocimientos. Todo alrededor de un aromático y nutritivo café, tan bueno como el mejor del planeta azul. Ahí está la meta Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer muchísimas actividades, pero que vayan relacionadas con la meta. Si hacemos si por ejemplo me di, digo, yo voy a utilizar solamente la maquinaria que puedo utilizar, pero no necesito un tractor, aunque mi compadre no sirva su tractor o me lo dé muy barato o casi me lo regale, yo ya decidí que no voy a utilizar tractores, que voy a ser dueño de toda la, de toda la herramienta con la que voy a trabajar y que así voy a producir aunque sea en una pequeña escala. Y que cada que yo produzca algo lo voy a transformar. Ah, pero la meta dice, "Apoya la formación de hombres libres universales, sale y participamos en donde nos invite, ¿no? En escuelas, en universidades a difundir todo lo que puede ser copiable, sustentable, rentable, porque eso es está dentro de la de la meta. Siempre pedimos que también a nosotros nos atiendan con cordialidad y con respeto. La casa del café pensamos que los clientes no siempre tienen la razón, siempre tienen derechos. Eso es distinto. Pero no siempre la razón, pero siempre los clientes como octales tenemos derechos. Entonces, como filosofía, fíjense qué raro, tenemos la de si algún cliente nos trata mal no le cobramos para que ya no regrese. Pero malos es que siempre regresan. Este, pero no le así es que no nos vayan a tratar mal. ¿eh? <risa> Me gusta esta tabla. Las diferencias que nosotros hemos encontrado entre algo sustentable y algo sostenido. Entre algo sustentable y algo sostenido. El diplomado es algo sustentable. Por eso cuando yo lo conocí el trabajo y cuando me invitaron, más bien me aceptaron como alumno, nos aceptaron como alumnos a Claudia y a mí. Nos gustó mucho, ¿no? Porque dije, esto es de, porque lo lo primero que razonamos, esto es de hombres, no de nombres. Esto es de personas que ya tienen toda una vida hecha y que además están participando. Esto es de personas que quieren transmitir y recibir conocimientos. Esto es de personas que están tratando de mejorar la calidad de vida no solamente la de ellos, sino la de muchos más. Entonces, algo sustentable es una forma de vida. Algo sostenido es un negocio. Algo sustentable tiene una meta sustentable. Algo sostenido, misión y visión, como las grandes empresas algo sustentable, ayudas de memoria, los formatos con los con los que les están tomando la orden son ayudas de memoria, para que cuando lleguemos allá nos acordemos. Ni siquiera son un control interno, son ayudas de memoria. Porque acuérdense que somos una empresa de hombres. Entonces lo que prevalece en la casa del café es necesariamente si lo queremos trabajar así, tiene que ser el respeto, la cordialidad y cuidarnos entre todos, que todos tengamos un salario digno y un y un trato también digno. Este, algo sostenido utiliza facturas. Algo sustentable lo formamos hombres. Algo sostenido, hombres. El dueño, el superdueño, el que llega y lávame mi carro, el que estoy, que el otro y la que yo. Este, algo sustentable produce, comercializa a pesar de todo. Algo sostenido a costa de lo que sea. Algo sustentable utiliza la creatividad, el método científico y el sentido común es muy importante creatividad y sentido común, ancu se utiliza el método científico y en algo sustentable cuando uno toma una decisión, utilizamos creatividad, sentido común y el método científico, pero en el momento de que uno toma la decisión, lo primero que debe uno de pensar es la decisión menos equivocada en este momento determinado. Y en las universidades pues nos enseñan lo lo contrario, ¿no? Que solamente lo que se mida, lo que se mida, lo que se pese, lo que lo que se cuente, que ese es el método científico, este es lo que se debe de utilizar. Algo sustentable, el dinero es una herramienta. El dinero es una herramienta. En algo sostenido el dinero es un fin. En algo sustentable se produce riqueza. En algo sostenido se producen bienes. Algo sustentable tiene que ser un modelo copiable. Perdón por el comercial, pero si yo llego a Starbucks, pues lo primero que digo, ay, algún día <ríe> como es un modelo envidiable, ¿no? Son puros jarabes. Son puros jarabes. <ríe> algo entonces, algo sustentable tiene que ser un modelo copiable, algo sostenido siempre son modelos envidiables. Algo sustentable, las soluciones las soluciones se obtienen modificando los procesos. Van a haber ejemplos en la granja cómo hemos modificado el proceso. Algo sostenido, las soluciones son atacando los síntomas págales más, utiliza más fuerte el látigo, este cambia a la encargada, etcétera, etcétera. Por cierto, yo les quiero presentar a dos personas. Bueno, son somos varias personas, perdón. Muy importantes en la casa del café. José Luis que está ahí como que no dice nada, que él es el encargado de de todas las redes sociales y todas las Pero además también de un producto muy bueno que son todos los jabones que se produce en la casa El Café. Ya van a ver qué bonito está eso. Este, está también Carmen que está por ahí, ahorita está haciendo cafés, es la encargada de todas las cafeterías de la casa El Café. Y está Lalo y Mario que son los que le están atendiendo y que Dios son pues son del de siempre están atendiendo, siempre están trabajando y siempre tienen mucha disposición. Muchas gracias. Bueno, En algo sustentable no se considera los problemas como algo necesario, ¿no? Más bien es un escenario distinto, diferente el que se tiene siempre que cuando se siga la meta. Si la meta se modifica o las acciones que se hacen no son para enriquecer la meta, se sufre mucho. Algo sostenido entienden que los problemas son necesarios. Ah que algo está siendo admi eh, mal administrado, contrata un mejor administrador, este compra cosas de menor calidad, compra cosas, siempre están se está buscando en solucionar problemas, todo país, toda organización, toda empresa familiar, todo municipio que se encarga de solamente administrar problemas y tratar de resolverlos, solamente pierde el tiempo. Se tiene que tener una meta sustentable. Me gusta poner este ejemplo. Fíjense ustedes que una lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? un hombre adulto para que pueda producir 110 kg de carne de cerdo, necesita 275 kg de maíz y 45 kg de soya. Que generalmente esto en México por pues lo conseguimos en Estados Unidos, ¿no? Bueno. La misma organización dice que si el hombre sacrifica al cerdo y se lo come, puede vivir 46 días. Pero que si el hombre en lugar de producir el cerdo, se come el maíz y se come la soya, puede vivir cerca de 500 días. O sea que tener cerdos encerrados no es sustentable. Es sostenido. Habría que buscar alternativas distintas de producción de cerdos, porque es muy importante, si no dejaríamos de tener chorizos. Bueno, a grandes rasgos, nosotros producimos animales en pastoreo adentro de los cafetales. El café que producimos lo lo preparamos en estos puntos que se llaman las casas del café y siempre le damos un sentido, por ejemplo, este es un café Ariles. Es un café mágico, yo no sé si alguien lo pidió. Un Ariles. Ariles era lo que gritaban los marinos cuando llegaban a algún puerto. Ariles, Ariles, Ariles, que significaba lo verde, la esperanza, nos salvamos, era como una palabra mágica. Nosotros en en en agradecimiento a esa palabra Ariles a este café lo pusimos Ariles porque ustedes lo terminan de preparar en su mesa. Y no está listo hasta que se aparece un granito de café en la espuma. Comen el granito de café y se toman el el café. No hay un café más delicioso, ¿eh? Aril le se llama. Bueno, con el dinero que ganamos de los cafés mantenemos una granjita ecológica allá donde está Claudia y en esa granjita ecológica hacemos varias ecotecnias como estos biodigestores que ahorita vamos a a ver que vamos a probar que vamos a calentar un café con el biogás y que lo vamos a probar, a ver qué les parece. Entonces, La Casa del Café no es más que un proyecto de pequeños productores de la zona de las grandes montañas del estado mexicano de Veracruz, mismos que producen café orgánico, variedad arábica de altura y que lo comercializamos con un tueste medio en espacios denominados La Casa del Café. ¿M? ¿Mm? Y bueno, pues vean ustedes la la calidad de de de este de frutos de café y ahorita van a ver por qué. Ven ustedes esta calidad de un producto tropical. Y siempre pues trabajando bajo condiciones de sombra. No trabajamos no deforestamos la montaña para solamente sembrar café. Hacemos ya muchas actividades de agroforestería. Y y utilizamos este un sistema de pastoreo adentro de los cafetales. Tenemos mezclamos cerdos, borregos y cabras, en un principio vacas, pero no funcionó. Cabras, borregos y cerdos y los metemos a los cafetales. Hacemos una planeación biológica. Vean este cerdo cómo camina muy bien, cómo pasta muy bien y cómo come bellotas, come come tubérculos, come come víboras, todo lo que se encuentre. Utilizamos cercos eléctricos que que energizamos con energía solar y utilizamos diferentes estrategias ganaderas. Esto es muy padre para que ustedes que les gusta la ecología, donde vayan lo puedan difundir. Estamos mezclando agua, grano quebrado, melaza. Hacemos la dilución Eso es para engarapiñar un forraje seco. Lo metemos en esta tirolera, de esas que usan los albañiles para echar tirol, y con eso tiroleamos el forraje seco. De esa manera a los animales les interesa mucho, miren. Y empiezan a bajar sus morros y empiezan a consumir vegetales. Esto es algo copiable y sustentable. Comen, pero no solamente comen forraje seco, también comen semillas y esas semillas ya van encapsuladas en sus bolitas de nitrógeno. Y entonces a esos borregos o esa a esa manada la llevamos a otro lugar deforestado y empezamos a sembrar. ¿Se acuerdan de la creatividad? Esto es pura creatividad. Y para eso no necesitamos ¿Sí? Aquí tenemos otro que es un pastel ganadero, lo están buscando. Están removiendo el suelo. Aquí está el pastel ganadero. ¿Lo van a encontrar? y a veces por pura felicidad empiezan a defecar y los cerdos empiezan a hozar y los cerdos siembran lo que los borregos y las cabras este depositan. Es muy sencillo. Se llaman siembras holísticas, así búsquenlo, siembras holísticas. Hay varias cosas ahí que hemos publicado. Todos los días del año sembramos. Vean los cerdos. Siempre eh removiendo el suelo, removiendo los minerales para que el agua cuando venga llega a un suelo poroso, se vaya hacia los mantos freáticos y enriquezca los mismos, y se vaya hacia las raíces de los vegetales. Vean la cámara cómo la tenemos aquí muy cerquitas. Este es un cerdo finalizado con bellota de encino, eh un cerdo patanegra, ideal para el jamón serrano. ¿M? ¿Mm? Y se puede hacer aquí en en México. Ya nos vamos a cambiar porque ya determinamos que ya es mucho el trabajo que han hecho ahí. Utilizamos un silbato, se unen todos los animales y se cambian. Nada más el silbato se usa en ese momento, porque ellos ya lo reconocen. Si estamos en Veracruz, en Zongolica, y las cabras, ¿no? Pues ahí trabajando. También los que pidieron un cafecito con miel, pues estamos produciendo la miel de muy buena calidad, ¿eh? Ahí estamos moviendo a los animales y ya nos los vamos a llevar hacia otro hacia otro lugar. Mhm. Uh -huh. Bueno. El resultado de esto pues es un suelo enriquecido, es un suelo bien abonado y lógicamente que pues frutos muy bien llegados, que son como los que están ustedes ahorita probando. Vean nada más la calidad de los de las cerezas que solamente cosechamos en diciembre, ¿no? Cuando ahí es un video, hijo. Cuando este nosotros determinamos que había que colocar una tostadora, entonces buscamos un lugar en donde pudiéramos colocar nuestra tostadora. Los que quieran conocer allá en la granjita me dicen, "Oye, ¿dónde está la tostadora?" y vamos a que la conocemos, y la ven y, y si quieren tostamos café. Este, que es el café que están ustedes ahorita probando. Así empiezo mis días yo regularmente, ¿no? Tostando café en las mañanas. Es un le hacemos un café con un tueste medio. Hacemos un café con un tueste medio porque así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ahí ya está tostado el café y lo vamos a enfriar, lo vamos a atemperar. Mhm. Uh -huh. Es una tostadora de aire caliente ecológica en 7 minutos tuesta el café, es rapidísimo el tueste y va haciendo tres cosas al mismo tiempo, va enfriando, va tostando y va este este moviendo el el café. Entonces ustedes siempre están tomando café pues el tueste del día en las casas del café. Y entonces razonamos lo siguiente, el café Es la semilla que más se consume en el mundo, la semilla que más se consume en el mundo. El café no interviene para nada en su calidad, el hombre no interviene para nada en su calidad, aunque hay marcas muy reconocidas, ¿no? como Juan Valdez. Los hombres no intervenimos para nada en la calidad del café. Lo que tratamos de hacer con el beneficio que le hacemos es que no se pierda la calidad intrínseca que ya tiene el café. Se recomienda consumirlo máximo 30 días después de haberse tostado. Fíjense, ¿eh? máximo 30 días después de haberse tostado. Es un alimento según la Organización Mundial de la Salud. A los niños y a los jóvenes siempre se sugiere con leche porque aumenta su nivel proteínico, pero que no hierva. De esa manera los niños que toman café o todos los que tomamos café que no hierva porque es una infusión, tomamos naltrexona, que es un antagonista opioide. Ahorita que está muy de moda el fentanilo. Si uno empieza a escuchar la naltrexona que les inyectan a las personas que tienen problemas con con esta droga, les ponen naltrexona, el café lo tiene de manera natural, lo cual quiere decir que si una persona toma con regularidad café, la posibilidad de que le guste o de que necesite consumir algún opioide es muy baja. Café de grano, no tiene que ser sometido a ningún proceso químico como el que están ustedes eh, consumiendo ahorita. Por eso están tan atentos porque ya tuvo efecto el café y eso es lo que provoca Este se produce principalmente en los trópicos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio y se consume en los hemisferios. Es un producto que lo producimos los pobres y lo consumen los ricos. Así. Y después del petróleo, pues es el producto este natural que más se comercializa en el planeta. El el este bueno, ese café nos lo traemos a las cafeterías y lo utilizamos Y nos da mucho gusto decirles, por ejemplo, que de este café producimos la cajeta y producimos el café. Y también producimos la filosofía con el que lo con el que lo vendemos. Y y y el negocio va bien. Me gusta poner esta porque dice, "¿Qué prefieres, cafecito o refrescote?" El café tiene aroma, el refresco tiene gas. El café es libre, el refresco siempre está embotellado. El café tiene origen, el refresco tiene fábricas. El café es anfitrión, el refresco siempre es invitado. El café tiene personalidad, los refrescos tienen marca. El café no lo bebemos a sorbos, el refresco a tragos. Hay que tomar café. Y bueno, estos son nuestra variedad de cafés, es como nuestra carta en en imagen, ¿no? Que esté que está allá y que en cada changarro que abrimos pues siempre tiene que estar este diciéndoles a ustedes qué es lo que estamos este este preparando no produciendo. Entonces es un café profesionalmente casero, así lo definimos. ¿Qué pensamos nosotros ahora en la casa del café? Tenemos que reinvertir en en en crear modelos copiables y no envidiables. Analizar los ecosistemas donde instalamos nuestra tostadora de café, que es donde vamos a ir ahorita. Resolvimos que era necesario un modelo de producción rural con vocación agrícola y ganadera en pequeña escala, que todos los que nos visiten o se les antoje o se vean inspirados o lo copien como quieran que la tecnología que utilizamos fuera propia siempre debemos utilizar una tecnología de la que seamos dueños que necesitamos que necesitamos utilizar ecotecnias y además difundir los resultados y ahora qué creen que en San Pablo estamos creando un un pueblo ecológico porque ya hay mucha gente que está haciendo sus estufas ahorradoras de leña sus biodigestores y eso nos da mucho gusto que utilizáramos, que todo lo que utilicemos, perdón, debe ser replicable y mejorable por cualquier persona, o sea, no importa si nosotros lo demostramos. A donde vamos a visitar es un predio ejidal de 1450 m2, ahí está instalada la tostadora, es una granja ecológica y tenemos cerdos y cabras. En San Pablo Atlazalpan, es uno de los 7 pueblos del municipio de de Chalco de Díaz Covarrubia. Estamos ubicados a 2246 m sobre el nivel del mar, el suelo es arenoso y arcilloso, casi no llueve, entre 600 y 700 mm, y nosotros ahorita ya llevamos tres siembras en un lugar donde casi no llueve. Las lluvias se dan entre junio y septiembre, el clima es templado húmedo y en invierno es muy frío, muy helado. La temperatura promedio es de 15 grados, oscila entre 31 y 8.5. Se siembra maíz para autoconsumo. La vocación pecuaria es de traspatio, cerdos, aves de corral, ovinos, bovinos. Las principales actividades productivas este el comercio, la agricultura y la ganadería de subsistencia. Las principales actividades de transformación, tamales, atole y embutidos. La fauna cinegética que hay es tusa, tlacuache, culebra y rata de campo. La fauna doméstica, perros y gatos. Es un pueblo muy alegre y muy festivo. Para todo echamos cohetes y este y bueno, hacemos y andamos cohetes. Lo primero que hicimos con con el conocimiento de los estudios que hizo Alan Sabyry era que necesitábamos cisternas de ferrocemento. Estas cisternas hay que hacerlas circulares, se pone una malla ciclónica y una una malla de gallinero y se repella todo. Todo todo todo. Queda muy bonita. Se hace un piso ya no sirve como una cisterna. Si una cisterna normal cuesta 30.000 pesos, por ejemplo, no sé. Este, para para alojar unos 20.000 litros, una cisterna de este tipo ha de estar como en 5.000 pesos. O sea que es que es posible, ¿no? Hacerlas. Háganlas cisternas de ferrocemento. Cualquier duda o asesoría, pues con mucho gusto. Pero tienen que hacerse circulares circulares, ¿okay? Un acercamiento de la malla este electrosoldada y la malla de gallinero, que eso es lo que le da fortaleza al a la este a la mezcla. Ya está puesto el piso, el piso de preferencia que sí sea grueso, en 12 cm, 13 cm, porque si no no va a aguantar el, el la presión de la sí, que sea grueso, si no no va a aguantar la presión del agua, ¿no? Y la malla de gallinero Este miren, vean, vean ahí cómo ya está el maestro repellando todo y el y el grosor de la de la pared pues es muy delgado. Si nada más se toma en cuenta esto, pero realmente el grosor de la pared es todo esto, ¿no? Así es que nunca se revienta. Mhm. Uh -huh. Es una este cisternas de ferrocemento. En la Comisión Nacional del Agua pueden encontrar ahí mucha información de del mismo bien totalmente bien repellada, bien pulidita para que no perdamos nada de agua. Acuérdense que el dato era que nos llueve 600 a 700 mm. Ahora casi siempre nuestras cisternas están llenas de de de agua, ya las van a conocer. ¿M? Está totalmente pulido y el pulido es fino, hay que utilizar cal dentro de la mezcla para que agarre mucho mayor fortaleza la la este la pared. Y captamos agua de lluvia y toda el agua de lluvia que captamos pues va a las cisternas. Aquí va la bajada del agua de lluvia que viene de la de la nave. Y ahí está Iván, que ahorita lo conoceremos. Y esto y mantenemos un agua limpia, muy fresca con una válvula, con una bomba sumergida y que podemos estar este utilizando para regar. Acuérdense que vivimos en un desierto. La gente en San Pablo normalmente siembra una sola vez al año. Nosotros podemos llegar a sembrar hasta 5 o 6 veces, pero hay que cambiar el modelo de mentalidad. ¿Es potable el agua? No, el agua es de lluvia. Este y hacemos este filtrado con tezontle. ¿Qué debe de ser circular la cisterna? Ay. Qué bonita pregunta. Este, ¿por qué debe de ser circular? Es como agarra más fuerza. Si la hacemos esquinas, Como no lleva pared, como no lleva ladrillos, como no lleva circular, tiene mucho más fuerza. Si lo hacemos con esquinas, se truenan estas estas este sistemas. Un aplauso para la niña, qué bonita pregunta. Bueno. Ahí está el agua, ¿no? El agua que tenemos, su manguera para que la podamos este utilizar y bombear. Las van a ver ahorita. Otra cosa que hicimos, porque además somos un grupo pues multidisciplinario, ¿no? Muchos nos dedicamos a cosas muy diversas, fue decir, bueno, vamos a empezar a separar en las cafeterías la basura orgánica de la inorgánica y vamos a hacer composteros que están aquí muy fácil. Estos composteros los encuentran en un libro de ecología de la casa ecológica que se, que es de un escritor que se llama Armando Defis, es profesor en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Búsquenlos y funcionan perfectamente bien, inclusive funcionan perfectamente bien para una casa, ¿no? Hay mucho control de moscas, está muy bien. Pero aquí imagínense nosotros la cantidad de basura orgánica que tenemos, lechuga, pan, café, cáscara de huevo y todo eso lo vamos juntando aquí. Tenemos dos botes de basura, uno de basura inorgánica y otro de basura orgánica. La basura orgánica la juntamos y nos la llevamos y lo y los alojamos en estos composteros que son tambos que tienen unas puertas abajo, los vamos a ver ahorita y aquí por aquí los alimentamos y por aquí cosechamos la composta. Y con esta composta producimos la lechuga que ahorita se están comiendo en su con sus tortas. Se vuelve tierra. Se vuelve tierra. Perdón. Y al mismo tiempo también hacemos nuestros preparados para sembrar nuestras lechugas las mismas que ustedes están ahorita consumiendo. Ya van a ver ahorita qué bonitas están las lechugas, pero todo sale de ahí. Pero esto no es otra cosa que que creatividad, que constancia, que sentido común. Mhm. Este es nuestro germinador. Vean qué pequeñito es. ¿No? De hecho, antes de que se me olvide, al final les hemos preparado unas lechugas para que se las lleven. Y este se llevan sus lechuguitas y se y las siembran en sus casas. Sí, ¿sale? Creo, hay hay lechuga romana, hay lechuga mantequilla y hay tomates, por si quieren. Y allá les van a dar un vasito para que se las lleven, ¿sale? Pero pues, si se me olvida a mí, que no se les olvide a ustedes, ¿no? Bueno. Y vean ustedes la calidad del de la de la lechuga, muy limpia, muy sana, con una respuesta de fotosíntesis muy buena y con mucha, ¿verdad? Sí y y nada de porque la arrancamos de aquí se lava, se desinfecta y a la torta. O sea, no hay nada de conservación. Arrancamos nuestras lechugas y a comer. Y bueno, como no tenemos tractores ni arados, pues utilizamos un pico y y hacemos una mezcla de de de semillas, puede ser avena, puede ser maíz. Eh, ahora la experiencia también me ha dado mucho la toma de decisiones en este sentido, ¿no? Ahorita solamente estoy sembrando maíz, van a ver qué maíz tan bonito. Y este es el sí, ya la tercera siembra de este ciclo, que el ciclo empieza en enero. Este y el suelo pues que esté bien enriquecido, bien poroso. ¿Ven ustedes los los surcos? En todas muchas semilla. Si sí alcanzan a la bella cantidad de semilla, ¿no? que hay. Y vean la respuesta de un de un suelo muy enriquecido, ¿no? Tenemos mucho alimento, mucho forraje y nunca le dejamos que descanse el suelo. Hoy, por ejemplo, se cortó para darle de comer a las cabras, hoy mismo se sembró. Pues ahorita van a ver ustedes un tramo en donde cortamos y sembramos y sembramos con pico, con palas, con lo que podamos. O sea, no puede haber limitante, ¿no? Este, vean ustedes la cantidad de forraje en un suelo enriquecido. Y esta cantidad de forraje ya de corte, ¿no? Que no tenemos problemas en que sea muy diverso, que sea porque aquí lo que necesitamos es producir, acuérdense del cuadro, la producción de riqueza y el dinero como un modelo de transformación. Y bueno, pues aquí está la cantidad de forraje que se puede tener para los animales un suelo enriquecido y forraje que viene más, pero siempre tenemos que tener este forraje todos otros todo el año. Y viene un traspatio donde hay hortalizas, donde hay forraje, donde hay girasol, este donde se dejan algunas plantas para que echen semillas y las mismas es, se va que el viento nos ayude y se esparjan por todos lados, un área de composta, por si los vecinos quieren composta pues le regalamos composta. Y esto pues ha mejorado mucho, ahorita les va les va a gustar. Tenemos tusas en la en el área. Entonces, no sé si conocen las tusas, pero son unas ratas enormes con unos dientes impresionantes y se comen todo. Entonces, lo otro lo que hemos hecho para poder lograr algo de siembra eh de árboles y esto es meter estos eh tambos, les hacemos unas perforaciones para que salgan las raíces o para que se las coman las tusas pero eso nos ha ayudado mucho para para este ir reforestando el lugar. ¿Mm? Y bueno, pues producimos, no sé si alguien probó los chilitos, qué ricos están. Este, en la torta. Y vean ustedes los los chiles y la sanidad del vegetal, ¿no? Que se tiene porque además no utilizamos ningún ningún agroquímico eh en la en la granja. Ven ustedes Esa fue la razón por la que el mercado orgánico de Chapingo nos aceptó y ahora también estamos vendiendo en el mercado orgánico de Chapingo. Vayan a conocer el mercado orgánico de Chapingo. Hay cosas muy muy muy buenas. ¿Sí? Cualquier información aquí conmigo. Este, bueno, pues entonces ahí están los chiles y no no vendemos el producto como tal, sino lo vamos transformando, ¿no? Ahí estamos haciendo los chiles en vinagre. Otra cosa que estamos utilizando son estas estufas Se llaman estufas ahorradoras de leña o estufas Patzari. Esperamos que vinieran ustedes, que nos hablara María Luisa, que nos hablara Lalo, porque hoy vamos a estrenar la estufa, ya es un un modelo nuevo, pero no solamente vamos a estrenarla, sino que aquí le instalamos una cafetera para que el calor que sale de aquí y pasa por aquí caliente nuestro café. Así si es que ahorita que el café que les invitemos allá sí sí va a ser con un calentamiento ecológico totalmente, ¿no? Van a ver qué rico. Entonces se van a poder servir aquí un café. Estas estufas se llaman Patzari. Estas estas estufas se llaman Patzari, que en purépecha significa el que cuida. Este y son ahorradoras de leña. Se hacen con con un fundamento en donde tenemos una cámara de combustión y a través de esta cámara de combustión que puede llegar a producir hasta 600 grados centígrados por unos orificios ya la van a ver ahorita, se pasa el calor y se puede y se puede calentar. A ver. Bueno, ahí se sigue. Aquí está ya terminada. Aquí está este la cámara de combustión, otros dos comales para calentar y un boiler para calentar agua. Nosotros este boiler lo acabamos de modificar. Lo hicimos de acero inoxidable grado alimenticio. Así es que nos vamos a poder tomar un café calentado de esta manera ecológicamente. Así es que no dejen de probarlo, ¿eh? Para ver qué tal nos nos quedó y que además no dejen de atisarle también al fuego para que tengamos fuego y tengamos este calor y tengamos un café calentito aquí. Entonces ustedes van a ser los padrinos del de esta este estufa pachaje que vamos a estrenar hoy, ¿sale? Les va a gustar y todo lo que quieran ahí de de este de medidas, de todo, pues caray, para eso este viene, ¿no? Para copiarla y llevársela la idea, ¿sale? Este bueno, siempre tenemos forraje en el pedacito de terreno que tenemos nosotros, siempre debemos de tener forraje. Nada de suelo desnudo. ¿Se acuerdan de la foto inicial de los niños que estaban cortando madera? La pobreza principal es porque no hay vegetación, porque no hay riqueza en el suelo y porque hay muchísimo suelo desnudo. Entonces, si algo es rico tiene que tener muy poco desierto y muy muy mucha germinación de de semillas. Todos los animales salen a caminar todos los días, a las cerdas salen a caminar para que al momento del parto puedan parir sin ningún problema, que no tengan problemas de distocia, porque paren prácticamente solas, no son sometidas a un estrés, son sometidas al estrés que ellas tienen, ¿no? Para que tengamos una carne pues caray que no los haga daño. Y ven ustedes, una una cerda que ya puede parir sus lechones que están bien rositas, eso significa que tienen una buena respuesta hematopoyética y que tienen una buena circulación. Les cortamos la cola porque queremos evitar que tengamos mordedura de cola, es un vicio que tienen muy comúnmente los cerdos, pero pero sus cordones y todo se secan prácticamente solos y eso nos dan lechigadas pues de muy buena calidad y además de que pues tenemos cerdas de excelente calidad, ¿no? Los lechones ya más grandes y los y los cerdos ya gordos que se van para para este para el chorizo. Se sacrifican en el rastro, regresan con nosotros y, y utilizamos todo el cerdo, todo el cerdo. ¿M? ¿Mm? No no utilizamos lo que sobra para hacer el embutido, sino que utilizamos todo el cerdo, pierna, lomo, espaldilla y la grasa que lleva ese cerdo. Y y hacemos pues un un embutido con tripa de cerdo. No lleva conservadores. El conservador natural que le ponemos es ajo picado. Este el color lo adquiere el, el del color del chile seco que le ponemos, ¿hm? ¿Mm? Y utilizamos tripa de cerdo y vinagre. Y todo lo hacemos en un lugar que si lo quieren con Roset también lo tenemos allí, o sea, cualquier cosa. Oye, yo quiero conocer dónde trabajan el chorizo y todo eso y lo van a ver. Este dice un amigo que creo que están mal limpios que los quirófanos del del IMSS. Pero es amigo, por eso lo digo. Este la la bueno, utilizar estos embutidos nos han nos ha enseñado a nosotros a los de la casa del café que después de tantos años de producir cerdos Apenas ahora podemos vender un pedacito de nuestro cerdo en una torta, pues de una manera solidaria y de una manera justa. Y además aquí en México, ¿no? Y lo empacamos al alto vacío. Lo empacamos al alto vacío por si alguien quiere comprarse un un chorizo y también las tortas que ustedes están produciendo. Hoy desafortunadamente no tuvimos queso de cabra, se está madurando, pero también cuando nos visiten de nuevo pidan la con queso. Y es queso de cabra que también elaboramos nosotros. Mhm. Uh -huh con las heces de los cerdos, con las heces de los cerdos, pues también es necesario utilizarlas. Nosotros en en diario, en promedio en la granja en el año producimos 80 kg de heces frescas de cerdos por día, 80 kg de popó de cerdo diario. En promedio o aproximadamente 30 toneladas de heces por año. Tenemos vecinos en los 4 puntos. Ya no subieran corrido con 30 toneladas de esas. Entonces, esas esas las utilizamos para alimentar un biodigestor. Este biodigestor es este el modelo, modelo Taiwán de 5 m3. Empezamos con uno y ya tenemos dos. Van a ver qué bonito trabaja. Y también nos vamos a calentar café con biogás para los que quieran tomar o con leña o con biogás un cafecito, ¿sale? Es un modelo copiable. Estos son Son biodigestores de plástico de bajo costo, de flujo continuo, modelo Taiwán, siempre están produciendo gas, siempre están produciendo biogás, son los dos. Porque yo había visto una vez. Sí, no, ya tenemos otro. Ah, mire qué padre. Y aquí está una gráfica por si quieren copiar y hay mucha información, ¿eh? hay mucha información que han hecho trabajos en Costa Rica, en Colombia sobre la construcción porque aunque nosotros vivamos en una ciudad y a lo mejor no lo podamos hacer, siempre tenemos parientes, conocidos en zonas rurales que hay que llevarles información que da a lo mejor lo pueden lo pueden realizar, ¿no? Ya los vamos a ver ahí. Entonces, en China es donde se hacen más biodigestores. Este, porque pues además ellos los los descubren. Fíjense, 17 millones de biodigestores familiares en China. Y ¿Mm? reduce la pobreza la construcción de un biodigestor disminuye el gasto en la compra de combustibles, abonos y alimentos. Van a ver qué bonito produce, produce este biogás. Y además que es rápido calienta porque la la lumbre, el calor tiene un poder calorífico muy bueno. Incrementa la producción agrícola. Pues sí, porque nosotros por un lado sacamos biogás y por otro lado bio eh, viol. y con el biol producimos el forraje para las cabras y con el biogás cocinamos. La salud de la familia se mejora ya que reduce los malestares y enfermedades causados por la quema de leña para cocinar y el consumo de aguas contaminadas. Este es un proyecto que tiene la UNAM en Morelia, en el Centro de Investigaciones este sobre sustentabilidad en Morelia. Ya se han ganado inclusive premios internacionales porque uno de los problemas más graves que hay este de salud pública ahora es en mujeres que cocinan con con este con leña absorben mucho humo y están teniendo mucho EPOC o cáncer de pulmón, pues esta es una manera de que ya no aspiren humo y de que controlen la leña inclusive con la que van a a cocinar. ¿Okay? El medio ambiente se beneficia porque se reducen las emisiones de de las gases del efecto invernadero y se y también claro se disminuye la tala inmoderada. Entonces, por todos lados este es un un este pues un tema muy interesante, muy padre, yo creo que muy aplicable de los que me pidió María Luisa y Lalo que tratáramos que fueran modelos de producción energía alternativas. Entonces, un biodigestor de polietileno, que son estos, son de bajo costo, el material, todo el material es fácil de conseguir, puede funcionar con poco excremento, disminuye impactos ambientales, controla malos olores y moscas y lo único que puede de, derrotarlo pues es un un alfiler, ¿no? No lleven alfileres ahorita. <risa> y así controlamos los roedores, miren también. Ya lo vamos a ver ahí. Ahí les explico. Así funciona un biodigestor. Se alimenta con excrementos y agua. Aquí tiene agua. El esto se llama eso, por eso se llama de flujo continuo, porque el excremento con el que lo alimentamos hoy cae aquí. El excremento con el que lo alimentamos mañana se correr al que al al que ya cayó el de ayer y así sucesivamente. O sea, esto se le llama tiempo de retención. Nosotros tenemos biodigestores con un tiempo de retención de 40 días. O sea que el excremento que cae el 1 de enero deja de producir biogás hasta el 10 de febrero en promedio. Mhm. Uh -huh. Y todos esos 40 días se está produciendo biogás. Cuando sale aquí el el biogás y el biofertilizante, el biogás sale acá y el biofertilizante sale aquí. Este biofertilizante ya está listo para que una planta lo absorba muy fácilmente. Es como perdónenme el comercial, es como un ensur, ¿no? Ya sale digerido y las plantas lo pueden absorber muy fácilmente. Y además se controla moscas y malos olores. Ya los vamos a ver ahorita. Y el biogás pues para cocer la cajeta. No sé si alguien probó alguno con café. Arriba. Sí, sí, el biogás sale aquí arriba. Bueno. El biogás es un gas compuesto La, la entre el 60 y el 70% es gas metano, pero tiene ácido sulfhídrico. Este ácido sulfhídrico es el que le da el mal olor. Es el es el aroma que que percibimos cuando pasamos san por un por un este río, ¿no? De aguas contaminadas o de aguas fecales, ácido sulfhídrico. Este mal olor se lo nos enseñó la experiencia que si colocamos una fibra de hierro dentro del tubo que se va desalojando, se quita el mal olor perdón, se quita el mal olor y se vuelve todo sulfato ferroso. El único dilema ahí es que todo lo que esté pegado que sea de fierro, pues se va a oxidar, pero pues caray, se oxida en años. Todo se puede ir cambiando. Este se pueden hacer, ¿eh? Y ahí estamos como para que los que quieran hacer un biodigestor en en sus casas o en sus comunidades lo puedan hacer. ¿Por qué no se utilizan? ¿Cuáles son las limitantes en México de los biodigestores? Razones culturales, la gente piensa que son altos costos de instalación, falta de experiencia para su elaboración, se dice que hay mucha teoría y poca práctica y pues que no hay falta de excrementos. En la Ciudad de México se tendrían que hacer biodigestores de este tipo para ser alimentados con los excrementos de los perros, porque saca uno a pasear al perro, y te quedas con la bolsa de de popó en la mano y ya no sabes qué hacer, ¿no? Tendría que haber biodigestores como estos. Los lo que se requiere para construir el biodigestor, tubos de albañal de 12 pulgadas, este una bolsa de polietileno. Ahí estamos haciendo el primero, uy, hace como 18 años. Este, el primero en la granja, porque el primero que hicimos ya debe de tener como 35 años más o menos y está funcionando sin ningún problema. Este, esta es la bolsa de polietileno, la estamos jalando entre todos. Este es un tubo de alimentación. Acá está el tubo de salida. Aquí pusimos cemento y paredes de tabique aplanadas porque recuerden, hay tusa. Entonces, si hay tusa, nos va a agujerar rapidísimo el biodigestor. Entonces, por eso es, esa es la razón, pero donde no haya tusa, no hay necesidad de hacer esto, ¿no? Se mete la la este la bolsa. Este es su cámara de de salida de biogás se llena con aire para verificar que no tengamos fugas. ¿Ven ustedes? Van a ver ahorita funcionando, estos qué bonitos funcionan. Y está este la salchicha de 5 m3. Nosotros tenemos nosotros tenemos biogás 24 horas al día, todos los días del año. O sea, tenemos flama. ¿M? ¿Mm? A veces es poquita, a veces es mucho más, pero los que comieron taquitos dorados, mucho el el pollo se cose con este biogás es que están haciendo ecología hoy Keniqué. Este y bueno, pues de aquí ya está terminado, todavía no tiene excremento, apenas lo vamos a alimentar. El el tiempo de alimentación, bueno, es diario, pero el tiempo desde que lo alimentamos por primera vez con excrementos hasta que empieza a producir biogás son 40 días, no es inmediato. Y a los 40 días ya no deja de de producir y se pueden alimentar con verduras, con granos, con semillas, con con la popó del bebé, pero sin el pañal. Este etcétera, etcétera. Todo lo que sea orgánico produce biogás, ¿saben? Y se hace la, pues esto es muy copiable, ¿no? Este un empaque que se compra en una eh donde se haga este talachas, se compran los estos empaques, se les hacen sus rueditas, uno va por dentro del del biodigestor. Son de cámara de llanta. Y esto se puede mandar a hacer de acrílico o de un disco, ¿no? De esos discos que uno nunca escuchó, se puede hacer el el el este ayúdanos para hacer la cámara. Aquí ya está pegada, colocada por fuera y por dentro y por aquí está saliendo el biogás. Vinilo entonces. ¿Sí? Un vinilo. Este, ahorita los vamos a ver funcionando y nos vamos a tomar un café con el la lumbre del biogás que esté saliendo de ahí, ¿sale? Bueno, no utilizamos nada punzocortante, aquí estamos utilizando igual cámara de de llanta de bicicleta para amarrar los los este las bolsas. Y esta es una cámara de presión y cámara de seguridad. Si tenemos cerrado el el fogón, se cierra, aquí lleva agua, el biogás pasa por aquí, aquí está la fibra que les digo. Pasa por aquí, atraviesa la fibra, por la fibra va por dentro, eh. Este atraviesa Si está cerrado el fogón, aquí va a estar burbujeando y no va a haber problema. Por eso es cámara de seguridad y la presión la da dependiendo la experiencia que uno tiene, si es si sube uno la cámara o baja uno la cámara y eso lo da la cantidad de lumbre que se tenga en el fogón. Acuérdense, son ecotecnias rurales. Mhm. Uh -huh. Bueno. ¿Uicho? no está el mucho. Ahí va. Este es un video. Así es como van a así es como va a funcionar el biodigestor. No se lo pierdan. Está bonito y dura muy poquitito tiempo. Es un chayote. Es un chayote sin espinas. Bueno, miren. Entonces, todos los cerdos están haciendo popó y este y tenemos no tenemos agua potable, entonces el agua potable de que toman los animales la compramos de, en pipas. Más o menos ahorita una pipa cuesta 700 pesos. O sea que tenemos que aprovechar todos los recursos. La, la ¿Es? La Hicimos las cámaras de las cisternas. No, no, no son millones y millones de pesos, eso sería muy muy difícil. Bueno, todo el excrement y además los permisos, ¿no? Todos los excrementos se diluyen con el agua de lluvia con el que lo lavamos. Abrimos la llave que está aquí y del otro lado aquí viene todo el excremento, toda nuestra leña, ¿no? O toda nuestra popó con agua de lluvia y con excrementos de cerdos. Y entran al biodigestor eh tubular de flujo continuo, tipo Taiwán. Así lo pueden encontrar en en internet y van a van a encontrar mucha información. Este en esta válvula que ya vieron construimos, perdón, sale el biogás y del otro lado sale el biofertilizante. Aquí está cerrada la llave y está burbujeando el biogás, ¿ya ¿lo vieron? Con esto es una forma de mitigación del calentamiento global. Nos vamos por toda la por toda la este la manguera que lleva biogás. Este que lleva biogás hacia un quemador. Los que saben de fuego, del lumbre, dicen que mientras más azul es la llama o la flama, tiene un tiene un mayor poder calorífico. Ven ustedes, qué bonito. Entonces ya tenemos aquí este podemos tener hasta uno o dos quemadores y podemos cosechar los frijoles y después prepararnos unas tortas, venderlas y con eso vivir. Es se produce a pesar de todo, no a costa de lo que sea. Los frijoles y por otro lado estos estos biodigestores de este lado ya transformaron el excremento y están echando biofertilizante. Este biofertilizante va directamente al campo y en el campo estamos produciendo este pues el forraje ahora que les damos a las cabras. Pero no estamos utilizando ningún producto químico ni herbicidas ni, ni nada por el estilo. Y vean la salud, ¿no? de las de los este de los vegetales que acuérdense son paneles solares y se puede producir una cantidad increíble, ¿no? brócoli, girasol, este forraje el brócoli que les decía, este lechugas, pepinos. Ven los pepinos, qué ricos. Porque estamos en un suelo enriquecido. Este flores de calabaza. Este pues una calabaza feliz, ¿no? Que vive en un ambiente que no está contaminado. Mhm. Uh -huh. Bueno, la misma de forraje, como empezamos a tener forraje, entonces dijimos, ahora necesitamos una especie que nos dé plusvalía, una especie que nos dé productos diarios. Y el producto la especie que encontramos fueron las cabras. Las cabras les cortamos de ellos su forraje, comen forraje fresco a diario y ellas nos dan diario leche. Y con esa leche hacemos dulces, preparamos cafés y preparamos cajetas y todo lo comercializamos. ¿Mm? Pero es una consecuencia, pero si se fijan es puro rollo de creatividad de sentido común. ¿Mm? Los animales tienen que ser de muy buena calidad genética. Estas son cabras alpino francesas. Vean la ubres qué bonitas son. Trepan a esta ordeñadora. Cuando quieran venir a trabajar con nosotros un rato y aprender, también es posible, eh. Más anuncian que son del de aquí del del del diplomado y con mucho gusto. Sí. Sí. Sí. Me pregunta que si las cabras tienen nombre. Sí, porque son poquitas, entonces. Sí, no, sí, sí tienen. ¿Venden pie de cría ustedes? No. No, no, no vendemos. De hecho, cuando ya terminan la la me pregunta que si vendemos pie de cría. No, no vendemos pie de cría. Cuando terminan de producir Este, si sale un lotecito así regular y que todavía pensemos que algún productor las puede necesitar, se la regalamos. Este, eso lo hacemos. Por si alguien quiere de repente que pueda inclusive se pueden quedar con el pie de cría y lo pueden este cruzar con algún buen macho, y les puede dar crías, a lo mejor esta ya no les va a dar tanta leche, pero sí les pueden dar crías. Sí. Sí, me pregunta el joven que cuántos litros de leche en promedio se están produciendo, ¿no? Los que quieran. O sea, nosotros no estamos peleados. Acuérdense que el forraje no sale muy muy económico, pero el dato es entre 3 y 4 y medio litros de leche. Sí. Pero aparte de de esto acuérdense que están sembrando, que están abonando, que están este produciendo. Aquí el el tema de este proyecto es que podamos comercializar de la manera más digna este los productos que nosotros tenemos. Por eso de verdad muchas muchas gracias por haber desayunado aquí con nosotros. Muchas gracias. <risa> bueno, pues allí está este Clavo de ordeñando. Todo se hace manual, no estamos utilizando prácticamente nada este acuñes nada nada de las que no seamos dueños. Está ordeñando sus sus cabras. Y se está elaborando la cajeta con biogás y en 9 horas, en promedio. Este se hace con caso de cobre y es cajeta, no es envinada ni nada raro. Es cajeta porque la cajeta es un alimento. Mhm. Este y la envasamos. La envasamos y además la preparamos en en cafés. ¿Hm? Hay una anécdota histórica muy bonita Los el primera edulcorante que se utilizó para para el té o para el café fue dulce de leche de cabra. Pero solamente lo utilizaban los reyes y los curas. Eran los que se tomaban sus brebajes con dulces y el edulcorante era dulce de leche de cabra. Los plebeyos se tomaban su su café o su o su té o su leche sin azúcar. Así es que si les gusta dulce o son descendientes de curas o de reyes. Pero pero si no les gusta dulce, pues ya les di el dato. Este, a mí sí me gusta dulce. Este, lleva entonces cajeta siempre que pida, nunca puchino, ya saben la la historia, ¿no? Tenemos gallinas, esta es la la raza que estamos trabajando, así es que los que todos los que se consumieron hoy una galletita, un pastel, pues es de gallina que está de de huevo de un de un huevo que está recién puesto, ¿no? Este es huevo campero y esta es la raza que estamos utilizando. Están en semipastoreo también las gallinas y el y el huevo como tal. El huevo como tal tiene muy buena calidad y todo lo transformamos de nuevo, lo hacemos pay o lo hacemos este pasteles. Y ¿Mm? Bueno, tenemos un eslogan que dice Permítanme antes, miren, este jabón que les acabo de presentar a José Luis, él es el que elabora todos los jabones. Es que el proyecto ha sido un proyecto incluyente. Me, nos nos pregunta un día, bueno, ¿qué vamos a hacer con el aceite que sale de los taquitos dorados? No sé, pues qué propuesta tienes? Vamos a hacerlo a jabón. Y empezó a armar una pequeña empresa que se llama Tatei. Entonces, los que comieron hoy taquitos dorados, pues también hicieron ecología porque todo el aceite de los taquitos lo hacemos jabón de lavandería. Eh la empresa se llama Tatei y, y y está dentro de la del complejo de la Casa del Café. Pero también se hace jabón de leche de cabra y jabón artesanal de café. Carlos que yo espero que ahorita esté en la granja hace elabora cremas de leche de cabra y crema de café. Pero esa es nuestra la inclusión de las gentes jóvenes, ¿no? de los de las nuevas generaciones. Tenemos un eslogan que dice, si te gusta nuestro servicio, recomiéndanos, si no no digas nada para que otros caigan. <risa> y este es pues nuestro collage, la idea de hacerlo para los que les guste la trova y que les guste Silvio Rodríguez. Este yo me inspiré en en una entrevista que le hicieron a Silvio Rodríguez hace muchos años en donde él decía que su que sus canciones eran como un collage y que mucha gente le ponía la interpretación. Y a mí se me ocurrió a través de ese comentario de él que tendríamos que hacer un collage del café. Entonces el collage que es el que está aquí atrás, aquí atrás de ustedes, va desde que sembramos una semilla de café hasta que producimos una taza de café americano. Biológicamente son 4 años. O sea, si ustedes se quisieran dedicar al café, hoy siembran café y en 4 años se están empezando a preparar las primeras tazas de café. No es inmediato, ¿no? Entonces biológicamente es mucho. Mucha gente nos pregunta, pero ¿por qué está tan bueno su café? Fácil. Solamente cosechamos cerezas rojas. Ese es el secreto. ¿Antes de cualquier lugar, no? No, no, es es en es una planta tropical. Sí. Hay una pregunta aquí. Todos los huevos se pueden producir a mededor de los 365 días del año. ¡Ay, qué pregunta tan bonita! <ríe> ¿Cuántos huevos? Bueno, no, sí. Bajo, <ríe> bajo la condición de nosotros que que no aplicamos ninguna hormona ni, ni nada, este en promedio 280, entre 250, máximo 280 huevos por año por gallina. Sí, sí, sí. Sí, por año. Este y y hay otros lugares donde obligan mucho a las gallinas con con con manejo con hormonas en donde sí sobrepasan los los 300 este los 300 eh, blanquillos o huevos al año. Uh -huh. Un aplauso para la niña, qué bonito. Sí. Preguntas de niña. ¿eh? Bueno, pues entonces, este, y en todos lados colocamos nosotros nuestro collage con la idea de que la gente se se este pues pues no desconozca que vaya conociendo cuál es el trabajo biológico. Este es el Sí. Sí, de café. Sí. Me pregunta la compañera, ¿qué es esa flor? ¿De qué es? Es flor de café. Es muy parecida a la del jazmín. Nada más florea en mayo, 15 de mayo en promedio, y dura como una semana floriado el el cafetal y se seca. ¿Sí? No, no, no, es muy pequeñita. Nada más que ahí sacamos la foto y le hicimos grande. Sí. Sí le hicimos grande. Sí. ¿Te conoces? ¿Para qué sirve la crema de café? Ese exfoliante. Ese exfoliante y la y la de leche de cabra, este hidratante. Por aquí están, eh, aquí están exhibidas. Es hidratante. No tiene ningún conservador, no tiene ningún producto químico. Este, pues es vitamina E, colágeno y nata de leche de cabra. Sí. Ella tiene una perrucha. Sí. ¿Dice que consume la flor del café o huevo? No, no, no, no tenemos este esa costumbre. Sería cuestión de probarla, porque es muy pequeñita y está muy pegada a las a las a los racimos, lo que sí nos permite es identificar qué este cómo vamos a hacer el desaijado, el desaijado es eh muchas veces derribamos las ramas de cafeto que tienen muchísima flor para que la planta nos dure más. ¿Y las abejas? ¿Aprovechaban? Sí, me pregunta si que si las abejas los los cafetos arábigas no necesitan polinización, son autógamos, pero las abejas sí De hecho la flor que digo la miel que probaron, no sé si la alguno tomó café con miel, es miel de flor de café. O sea, miel de cafetal. Uh -huh. Bueno, el proyecto entonces aquí vamos, miren. Tenemos un proyecto cultural. Al ratito les doy una porta credencial allá en la cafetería, en la granjita, para que se lleven su porta credencial, ahí nos tengan todos en las redes sociales y todo el rollo y ya conocieron al que hace todas las redes sociales y todo. El rollo. Bueno, para que nos sigan y vengan a los eventos culturales que hacemos, ¿no? Este, entonces tenemos un proyecto cultural en donde siempre presentamos actividades culturales. De lo más reciente fue un homenaje a María Griver, un homenaje a ayúdenme a Agustín Lara y un homenaje a José Alfredo, viernes, sábado y domingo y se pone a reventar, pero un homenaje cultural, ¿no? Aquí aquí lo hacemos y y o nos movemos en diferentes changarros. Este, un proyecto ecológico que es la producción de café orgánico que ya vieron, cómo mane cómo trabaja la granja ecológica con las cabras y las gallinas de postura y la producción de huevo campero y para qué se utiliza. Y un proyecto educativo que ahorita estamos participando en este, ¿no? Pláticas en escuelas, demostraciones históricas, elaboración de café, etcétera, etcétera. Pero este es parte de este proyecto educativo. Este en qué vamos en que el aceite que estamos utilizando de los taquitos lo estamos elaborando como jabón de lavandería. Está ahí. Y sí, y también aquí estamos elaborando pues las las cremas, ¿no? En eso vamos. ¿M? Pero es pero a grandes rasgos este es el el el proyecto la cuestión gráfica de lo que es el el este el proyecto de la casa del café, con el dinero que ganamos de esto compramos alimento para cerdos, engordamos y criamos nuestros cerdos. Con las seses producimos biofertilizante y biogás, con la carne y chorizo artesanal, este lo comercializamos como tortas de chorizo, con el biofertilizante producimos hortalizas, con el biogás cocinamos, con el biofertilizante también producimos forraje. Este empacamos al alto vacío porque no tiene conservadores nuestros productos y elaboramos salsas porque producimos tomates y chiles. Les van a regalar allá unos tomates, llévense tomatitos para que lo sigan y luego nos mandan fotos y las subimos al a las redes, ¿sale? Bueno, si alguien quiere copiar esto, este donde me baso mucho también para estudiar, este y está Es que no sé si eso ahora Sí. Hay otra pregunta. Yo tengo dos preguntas. Eh una sería una recomendación para elevar la calidad del agua de lluvia eh para que no se le generen este mosquitos larvas lo que sea. Con se mantiene pristina con una barrita de de plata. Permanentemente no va a tener problema. Años puede estar el agua y ni siquiera este Ni siquiera telarañas arriba, ni siquiera. Eh la otra es la pregunta sobre qué eh método de matanza este es el que se usa para los cerditos. Sí. Ah, pero qué qué buen dato, lo vamos a probar. Nosotros estamos utilizando tezontle para filtrar el agua. Nada más tezontle y como se le da mucha fluidez al agua, no prácticamente no se estanca, sino siempre se está este utilizando, ¿no? cae el agua de lluvia va a la techumbre, va al tezontle, del tezontle a la cisterna, de la cisterna al lavado de los de los cerdos, sale con excremento y va hacia el biodigestor y va hacia el, al suelo. Así es, pero sí lo vamos a usar. Al ratito me pasa bien el dato para usarlo. Muchas gracias. La matanza que hacemos es sacrificio en rastro y y ahí se utiliza una pistola de émbolo oculto. Este se insensibiliza al cerdo se cuelga y se desoya. Y este y yo lo dejo madurar en cámara fría 24 horas y ya lo llevo al al área para desguesar. Todo el todo el hueso lo mandamos a un pues sí, a un lugar donde crían reciben perritos para que les hagan su caldo perruno y este y nosotros nos quedamos con toda la grasa, toda la maleta que es el cuero, la cara, las las este las manitas Este me las compra alguien, pero ahí hay otro proyecto, ¿no? Este con el que estamos empezando ahora que es este ver si podemos ya empezar a producir nosotros cueritos, este en vinagre. Pero si alguien le quiere entrar, pues ustedes le entren, le vendemos los cueros baratos. Sí. Aquí viene el aceite, no. Pero me está para hacer de la batería. Sí. Otro ingrediente yo. Guichó. Hace su jugo de camote. No no sé. Ahorita. Preguntan algo las señoritas. ¿Con qué hacemos la saponificación? Permiso, perdón ahí. Sí, la saponificación la hacemos con hidróxido de sodio para los jabones en barra y cuando hacemos líquido en hidróxido de potasio. Con esos dos. Potasio. De sodio. Bueno. Así, ah, hay otra pregunta acá. Ah, ahorita. Eh, bueno, son dos preguntas, pero antes de las preguntas me gustaría eh comentar y agradecer la presentación porque a mí la presentación me dio como esta esta visión, ¿no? De en estos contrastes que tú haces de por ejemplo pensar que lo que ustedes nos ofrecen aquí es un producto y no una mercancía, ¿no? Un producto con un valor de uso y no una mercancía con un valor de cambio, ¿no? Un producto con el objetivo de de dar placer y de dar eh pues amor a quien lo consume, ¿no? Que somos nosotros los humanos, en vez de una mercancía que genera ganancia para el que le está produciendo, ¿no? Entonces, como pensar en todo este proceso, toda esta cadena productiva, pues me dio como esa visión. Y en ese sentido, este, las preguntas son en en cuanto a la cómo organizan, este, cómo se organizan para la investigación y la formación eh de los procesos científica, ¿no? Porque en este sentido eh pretenden o lo que hacen es como todos se hacen expertos en todo o más bien Hay personas que se especializan en en cada proceso, ¿no? Porque eso es eso es algo que, por ejemplo, en las organizaciones es vamos a aprender todos de todo para rotarnos o eh dependiendo de las capacidades de cada persona es que decimos, "Ah, bueno, este nosotros nos enfocamos en como en esta parte, ¿no? Esa es una. Y la otra es eh nada de lo que nos nada de lo que no seamos dueños. Es una frase que has venido como repitiendo constantemente. Y a mí me da la impresión, este, corrígeme si me equivoco, que tiene que ver con como con esta visión de de eh de como de preponderar lo manual en vez como de de la instauración de tecnología. Eh, si es así como por qué? Porque bueno, yo yo soy de la idea de que no hay que estar como peleados con la tecnología, ¿no? Sino al contrario, usarlo a a nuestro favor, ¿no? Porque creo que se Esa es una de las tareas de este sistema, al menos, que es la de que produzcamos la tecnología para que esa tecnología después nos pueda eh ayudar a reducir tiempos, por ejemplo, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por el comentario, ¿no? Sí, sí, la la idea es un convenio solidario. La idea es un trabajo de hombres y la idea es que sí hay un tronco eh común muy muy firme, ¿no? En el caso de de el tratamiento con la tecnología está José Luis, que él sí, por ejemplo, ahorita viene un proyecto en donde vamos, ustedes van a ver cuando vengan, van a ver cómo les van a preparar su café y cómo lo van a estar, cómo va qué qué ingredientes va a estar llevando su café y les van a decir en la pantalla ve este etcétera, etcétera. Ya ese stand le está utilizando también un un programa en donde la idea es que no utilizamos ya también tanto tanto papel y desde y bueno, pues sí ventas a través de internet que que se están haciendo, ¿no? Entonces, sí, no, no no estamos peleados con la tecnología, pero procuramos todavía que ningún modelo tecnológico supla manos de hombre. Eso es muy importante para nosotros, ¿no? Por ejemplo, el chorizo. El chorizo nosotros mismos deshuesamos todo el todo el cerdo. Pero todo lo hacemos este, bueno, deshuesado con con carne fría Esa carne la metemos a los congeladores. En el momento de que sacamos la carne y la descongelamos, nosotros trabajamos con algo que le llamamos cama un un proceso frío para que no tengamos crecimiento bacteriano. Este mucha gente me dice, "Oye, yo te maquillo todo el chorizo." Lo hago, hombre, me pagas y yo te hago todo el toda la maquila, pero eso sería perder muchas fuentes de de empleo que ahorita van a conocer allá, ¿no? Entonces hay un tronco común, ¿no? En el caso de las cafeterías, pues Carmen que se se la rifa en todas las cafeterías y con 20.000 cosas que tiene que tener en las este en la mente, ¿no? En el caso de José Luis siempre tiene que estar fluyendo la tecnología, pero además dárnola a conocer a muchos como de mi edad que no entendemos absolutamente nada, ¿no? Toda la batalla en ese sentido. Este, Claudia que ahorita la van a conocer. Este ella está en todo el proceso porque estamos empacando también chiles, este mermeladas, ya vienen otras otros productos y ahí hay un un cuadro de de almacenamiento, acaba de adquirir un kit para para que no le falle el proceso del envase o este, pero todo que sea pues manual, ¿no? Sí, pero sí, sí tiene esta razón, no nos vamos a pelear con los modelos tecnológicos. Sin embargo, ya hace 2 o 3 años tenemos el debate, ¿no? La gente joven en la montaña quiere que hagamos un proyecto ecoturístico y los viejos todavía no resistimos a hacer un proyecto ecoturístico, ¿no? Decimos no, sigamos produciendo café, produzcamos más hoja de plátano, produzcamos más más de macadamia, más mandarina, envasémosla más este canela. Este, embacémosla y sigamos su proceso, ¿no? Porque nunca hemos cargado sandalias ni toallas ni nada. Entonces, quién sabe qué cómo lo subiría en un modelo así, pero estamos en ese debate y ya llevamos años con eso, pero seguimos trabajando. Este, sí es importantísimo lo que usted nos comenta, ¿no? Este producto tiene mucho valor. Tiene mucho valor y eso que Creo que ahora el el el reto que tenemos como método de de información es decirle de una manera muy grande y muy clara a nuestros clientes que nosotros estamos produciendo que nosotros tenemos esto como un modelo de vida, pero que además el producto que se están consumiendo es un producto que tiene mucho valor, ¿no? Más que precio, valor. Sí, muchas gracias. Sí. Eh, bueno, muchísimas gracias a, a al ponente y y y al café y a todo el proyecto. La verdad eh, eh me, me tiene muy sorprendida porque es mucho más grande de lo que pude imaginar. Eh y es maravilloso. A mí me gustaría saber cuántos este personas tienen empleo directo en todo este proyecto que así después cuando se refiere a que aquí usan solo cereza para preparar el café, hay otros que usan que la cáscara o el bagazo. Bueno, eso me lo contesta después. Este, lo que pasa que ahora dado también con los productos orgánicos, yo tengo muchos años tratando de consumirlos, pero también estoy consciente que muchos es mentira porque en México eso abunda y no se puede quitar y menos por decreto, como dice Andrés Manuel. Eh eh entonces siempre ando buscando eso mis hijos también y es difícil. Ahora mismo estoy soy miembro de una cooperativa de composta y la verdad Mi hija me mandó la información y sí me resulta también como medio fraude porque lo último que hice apenas mandé la primera cubeta de de de, de los de los desechos orgánicos de la cocina, pero yo no los mando húmedos, primero los seco y después la, la se llena la cubeta y no pesa nada. Apenas llevaron la primera porque casi la la llené en un mes y y pagué y todo y ahora resulta que cuando le pregunto que me dé la dirección tanto donde procesan la composta o o o la o como es eh, porque tiene categoría segunda cooperativa, ahora me están cuestionando a mí. Pero bueno, en esta ciudad uno se topa mañana y tarde con un fraude, ¿no ve? Eh, y si si se pone vivo y a veces la gente no no se da ni cuenta. Entonces, yo lo solicito a todos, es una maravilla y yo aprendí esto porque tuve una madre muy inteligente. Y desde niña, esto de reciclar y ecológico yo lo viví. Y yo nací en el 51. Pues muchas felicidades, muchas gracias a Eduardo que me invitó, porque yo no me había enterado que acababa de iniciar el el diplomado y pues muchas gracias a todos y claro, que no se nos haga tarde para irnos a la otra fase del proyecto. Sí. Muchas gracias. En las en las cafeterías en promedio estamos 16 personas en promedio y bueno, en la en la sierra en la montaña pues si sí somos muchísimos muchísimos más. Este, hay otra pregunta. ¿A mayor de cuánto tiempo tardan en hacer el jabón que venden. Ay, perdón, perdón amigo. ¿Cómo matan a los marranos? ¿Cuánto tiempo tarda <risa> eso? En elaborar el jabón, este se puede elaborar en un día una barra, pero el detalle es que se seca en un mes. Entonces para que usemos un jabón alrededor de de un mes para poder ya usarlo en forma. Sí, y los cerdos, los marranos los sacrificamos en el rastro, en un lugar especial donde llevamos los llevamos vivos y ahí los los sacrifican. ¿M? ¿Mm? <ríe> no, hombre, pues muchas gracias. Bueno, pues yo quiero felicitarlo porque realmente la exposición que nos acaba de dar es muy enriquecedora y además porque lo lo interesante es que desde la desde la producción o de la de la siembra de la materia prima hasta el consumo es un ciclo que ustedes llevan de desde un inicio hasta hasta el fin y pues debe ser una satisfacción, ¿no? Además porque Yo creo que eso es algo muy innovador y que no se tiene que hacer a un lado. Y, y además es muy muy este interesante porque para hacer ese tipo de de actividades se necesita mucho amor a lo, a lo a la naturaleza, al ambiente, porque cuidar todo eso es como un ciclo renovador de principio a fin. Y pues muchas felicidades y gracias por esta ponencia. No. No hombre, pues pues muchas gracias por todos los comentarios, todo el interés que que le prestaron a la plática. Yo soy un este junto con Claudia, un exalumno de del maestro Lalo, de María Luisa y de todos los que pues en ese momento estuvieron ahí participando, ¿no? Aprendimos muchísimo, muchas de las cosas que aprendí yo en el diplomado ahora las las aplico en la toma de decisiones van a ver qué bonita está la la estufa Patzari y ahí utilicé del conocimiento en bioconstrucción que ellos de los temas que ellos este abrieron más bien también pues muchas felicidades a todos ustedes. Nosotros somos los de la Casa del Café, bienvenidos y vámonos a la granja